Vegietara. Vale. ¡Hola, <risa> buenas tardes y bienvenidos! Muchísimas gracias, sobre todo al tatuquipos por ofrecernos este espacio para que podamos llevar a cabo nuestra charla y nuestra charla. Nos vamos a presentar un poquito, ¿vale? Somos Raíces, somos un grupo de transfeministas colo de coloniales y somos Mujeres y género disidentes, racionizadas todas. Y la charla que vamos a dar es cadenas de plomo, racismo y movimiento anticarcelario. Y va vamos a hablar de movimiento anticarcelario que es una perspectiva totalmente interseccional. Antes de empezar, queremos aclarar un par de cosas. Nuestra posición respecto a la conversación anticarcelaria es totalmente abolicionista. Y también tenemos en cuenta que los, ninguna de nosotras ha pasado en un solo día de cárcel y que probablemente, probablemente, seguramente, o sea, sí, las que personas que debían estar a plantas son las personas que han pasado días entre lejas, pero queremos aprovechar este espacio para decir las cosas que probablemente no se dicen en en estas ocasiones. Eh, para que si alguien quiere tomar notas o hacer un esquema mental, vamos a hablar de cómo desde la mulición de la esclavitud como tal, el modelo parcelario que existe ahora es un modelo de esclavitud moderno. También vamos a hablar de la criminalización de la raza. Eh, de los TIEs o las carteles para inmigrantes como nos vamos a referir a ellas el género entre dejas y la criminalización de barrios como los de San Fran también os pedimos que todas las preguntas, luego comentarios e insultos los dejéis por favor para al final <risa> para que las compañeras puedan seguir el, el, la charla de manera pues como la hemos preparado y pues nada que disfrutéis y os dejo ahora con mi compañera ella me que es la que va a empezar a hablar, ¿vale? Gracias. Vale, hola. Bueno, eh, soy Naya. Y nada, eh, esta charla, como ha dicho mi amiga y compañera Jessica, la queríamos comenzar eh, situándonos en las cárceles o en modelo carcelario que se lleva en Estados Unidos, ¿no? Que sería la de las mega megapresiones eh, privatizadas. Y para ello, como podéis ver en pantalla, eh, pues hemos utilizado el libro de Angela Davis, eh, porque, bueno, porque es un un libro en el que ella hace un pequeño ensayo ¿no? de, de todas las problemáticas y bueno, todas estas cosas que se llevan en las prisiones de Estados Unidos. Como ya sabréis, pues las prisiones eh, al fin y al cabo son lugares terribles ¿no? que, que se utilizan para separar a la gente o a las personas pues eh, de sus comunidades, de sus familias como forma de castigo. Y bueno, pues al final eh, las personas que están entre rejas lo que siempre sufren son abusos, eh, autoritarismo, violencia. Porque, o sea, tenemos los claros ejemplos de que el aislamiento que sufren estas personas es un tipo de tortura psicológica o la falta de tacto que, que tienen mientras están en rejas, pues es otro tipo de tortura emocional, ¿no? Y qué decir de, de la violencia y física y sexual que, que sufren a manos de, bueno de las fuerzas de seguridad que, que controlan todo este este sistema, ¿no? Y bueno, eh, para esto Angela Davis eh, pone el foco en los años 80, en la época en la que gobernaba Reagan y, y pone la atención sobre los años 80 porque fue en esta época cuando en Estados Unidos se empezó a impulsar muchísimo eh, la construcción de las prisiones. Eh, esto se debe a que, bueno, eh, digamos que en Estados Unidos estaba la, la creencia ¿no? de que cuanto más prisiones hubiera, más seguridad cívica habría. Y, bueno, la realidad no es esta. La realidad es que sí, la encarcelación fue masiva, eh, por lo que aumentó la población de las personas eh, negras y racializadas en las cárceles, pero esto no trajo ningún tipo de estrés en la criminalidad de Estados Unidos. Hemos querido traeros el ejemplo de California que lo explica muy bien Angela Davis porque bueno, eh, durante los años de Reagan que fueron nueve, eh, por cada año se construyó una cárcel solo en California, ¿vale? Y en los 90 se construyeron otras 12. Y como podéis ver aquí, pues bueno, había o sea, había muchísimas prisiones, campos de prisioneros correccionales, etcétera. E incluso en California, a día de hoy, están las dos prisiones más grandes o sea, a nivel mundial que hay, de las que o sea, nos parece que uf, deleznable que el 35,2% de la población pues sea latina. ¿no? Y bueno, eh, es por esto que o sea, nosotros lo que queremos es... Preguntaros y preguntarnos a nosotres mismas ¿no? qué razones pudo haber ¿no? para que las prisiones se construyeran con tanta velocidad y también cómo se normalizó este concepto que ya os he mencionado de cuanto más prisiones haya, más seguridad va a haber en la, en la sociedad. ¿no? Y bueno, el primer factor que expone eh, Angela Davis es el factor del racismo el racismo que, bueno, que vive en la imagen colectiva y, y bueno o sea, digamos que la sociedad siempre ha concebido a, o siempre tiende a relacionar a las personas racializadas con, bueno, eh, con, con los malhechores, los criminales ¿no? y Y de esta forma, con, con el constructo de las prisiones, pues diríamos que la sociedad empezó a librarse de estos indeseables, ¿no? Y bueno, también se eximieron, obviamente, de toda la responsabilidad eh, que debería haber sobre los problemas de la sociedad, los verdaderos problemas. Y pues a raíz de esto, la cantidad de presas racializadas que hubo en, en las prisiones, o sea, fue desbordante, fue desproporcionada. El segundo factor sería que las empresas que se encargan de construir las cárceles eligieron estratégicamente tierras rurales devaluadas. Eh, y además pues convencieron a la población que vivía en los alrededores de que la construcción de estas prisiones pues solo traería crecimiento y desarrollo económico, cosa que nunca pasó. Y bueno, como tercer factor, como podéis ver en la pantalla, pues tenemos eh, la representación que se le dado a la cárcel, tanto en el cine como en los medios visuales, ¿no? porque al final pues pues todas estas cinematográficas han encargado de normalizar la institución de la prisión. Y, y pues eso. Vale, entonces, eh, junto con esto, claro, ya o sea, tenemos eh, el caso de Estados Unidos en los que existían... Eh, las prisiones de baja, de media, de alta seguridad, pero claro, junto con eh, este desarrollo masivo de construcciones de prisiones también se dio que empezaron a construir prisiones de super máxima seguridad. ¿Y esto qué quiere decir? Que obviamente hicieron cambios internos que hicieron que el sistema carcelario se volviera todavía más represivo para las personas que, que estaban dentro de las prisiones. Y aunque es cierto que en Estados Unidos pues hubo periodistas o intelectuales públicos que se opusieron a este sistema carcelario como solución a los problemas de la sociedad, eh, realmente no hubo suficientes oposiciones críticas, ¿no? Entonces, como que no, no se logró el proceso ese de descarcelación. Mm, vale... Eh, ¿Con esto a que queremos llegar? Pues que para nosotros es muy importante eh, insistir en el vínculo que existe entre la esclavitud y el sistema carcelario contemporáneo e inicial eh, y por lo tanto con el racismo eh, sabemos que tanto en la esclavitud los linchamientos que se daban por parte de bandas superracistas e ilegales eh, y las leyes de segregación fueron abolidas os animamos a que investigueis un poco sobre las leyes de segregación como las leyes que, que impuso Jim Crow eh, en las que por ejemplo hombres y niños negros eran encarcelados solo por mirar mujeres blancas pues bueno aunque estas fueran abolidas eh, no podemos representar el racismo como algo del pasado Eh, lamentablemente todos estos factores han influido y siguen influyendo en todas las estructuras comportamientos y actitudes que tenemos en el sistema en el que vivimos y, y por eso o sea hay mucha gente que, que no puede concebir un mundo en el que haya una igualdad racial y bueno eh, como queremos crear esos vínculos entre la esclavitud y el sistema penitenciario de Estados Unidos en, pues eso o sí sea, que si si es verdad que la esclavitud fue abolida en el año 1865 pero bueno, por la enmienda decimotercera de la constitución de Estados Unidos pero eh, como podéis ver en la sección 1 dice así ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeta a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto. Como podéis ver, mediante esta constitución estadounidense, básicamente lo que hicieron fue eh, legalizar que los prisioneros sigan siendo esclavizados. ¿no? Y, y así pues la esclavitud lo que consigue es, es eh, seguir vigente eh, sin ser cuestionada, porque nadie cuestionaba las prisiones. Y, y, que, y que la cárcel siga escondiendo a millones de esclavos y esclavas. Y, y bueno, junto con esto pues lo que hacían era eh, los códigos negros que existían en la época de, de la esclavitud, los modificaban y los, los sustituían perdón, por los códigos penales para criminalizar pues, a estas personas negras que ya habían quedado en, liber en libertad, pero eh, los volvían a sentenciar eh, para que ejercieran la servidumbre penal. Eh, aparte de negar pues, la libertad a estas personas, se les levan también, obviamente, sus derechos y hasta su identidad. Eh, conocemos casos en los que personas blancas se pintaban la cara de negro para cometer el delito que fuere y criminalizar a las personas negras. O bueno, directamente señalaban a una persona negra como culpable y ya está, o sea, ¿para qué te vas a pintar más? Eh, queremos mostraros un ejemplo, eh, bueno, un poco duro, pero así queda muy claro cuál era la situación. ¿No se puede? Bueno, pues... Está, está en Vale, pues, a ver, eh, bueno, a esto se le llamaría la racialización del crimen. Eh, entonces, cuando estas personas no eran asesinadas, eh, eran arrendadas como convictos y las sometían a trabajos forzosos, aparte de sufrir tratos abominables, Y pues por ejemplo, eh las zonas que hoy en día se conocen industrializadas en, en California, pues o sea, fueron creadas por mano de obra de, de personas esclavizadas, ¿no? Y bueno, eh, volvemos a insistir que aunque la esclavitud y el sistema de arrendamiento fueran abolidos, no significa que hoy en día vivamos en una época de, de igualdad y de justicia, porque el racismo eh, pues eso perdura, ¿no? En todo y y bueno llegamos un poquito a día de hoy bueno a las últimas décadas en las que las personas negras y racializadas eh, tienen o sea sufren la persecución por mano de, de, de las fuerzas de la seguridad simplemente pues por su origen étnico eh, su religión etcétera etcétera en eh, entonces eh, nosotros queríamos diferenciar un poco las caras eh, las dos caras de la moneda que existen en, en la sociedad ¿no? por un lado tendríamos pues eso a las personas negras que son descendientes de, de, de personas que fueron esclavizadas o de personas que fueron, eh, estuvieron convictas y luego tendríamos a las personas blancas ¿no? que suelen ser pues descendientes de familias ricas de políticos colonos Bueno, se entiende el privilegio blanco, ¿no? Y... Eh, claro, si a todo esto le añadimos eh, el sistema carcelario actual que existe con las fianzas pues estas personas, aparte de ser perseguidas, son todavía más criminalizadas eh, al no poder pagarlo ¿no? Porque aparte de ser personas negras o personas racializadas está el añadido de, de la pobreza tenemos eh, aquí una imagen que está escrita en inglés pero bueno básicamente pone un ejemplo ¿no? de, de que si, si una persona negra o racializada pues eh, se le rompe la luz del coche y, y no tiene para pagarla y le pillan pues lo primero que se llevaría sería una multa no de 150 dólares por, por ejemplo Y, y si no pagas esta multa y aún así eh, decides seguir conduciendo porque necesitas el coche para ir a trabajar, por ejemplo, te arriesgas a perder el carnet, ¿no? Y si decides igualmente, habiendo perdido el carnet de conducir, con pues ir por la vía ilegalmente, te arriesgas a a que seas encarcelado o encarcelada ¿no? y y eso, o sea, esto es lo que pasa muchísimo en Estados Unidos con, con las personas negras eh, racializadas y sobre todo eh, o sea personas, varones negros a los que para la policía día tras día eh, y además si te meten en prisión bueno pues eh normalmente eh, tienes que esperar ahí hasta la fecha de tu juicio. Y estos procesos eh, suelen ser tan largos que muchas de estas personas eligen eh, declararse culpables para agilizar agila, agilizar, agilizar gracias, estos procesos, ¿no? Y bueno, pues aquí ya o sea, queda muy claro que... O sea, que la criminalización de las personas racializadas, o sea, es, es obvia y, y que de este modo, pues que personas negras, racializadas, pobres, eh, son la población mayoritaria que existe hoy en día en las cárceles. Que, o sea, a las que se las somete a trabajo forzoso en, en calidad de esclavitud y, y lo cual se sigue aceptando socialmente. Y bueno, pues nada, queríamos finalizar este apartado diciendo que, que son estas prisiones las que se están privatizando que que reciben ayudas, o sea, bueno, financiación pública y las más conocidas son las de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, pero o sea, este modelo de, de cárceles está extendiendo todo el mundo, o sea, es una realidad. No, Y bueno, ahora daré eh, la palabra a mi amiga y compañera Asisa, para que profundice más en el tema. Bueno, eh, ahora vamos a ver un poco más los... los eh, de qué hablamos de criminalización sistemática de la población racializada. Es que hay que saber que... En Europa hay 20% de los inclusos que no son eh, nacionales, digamos eh, eso sin contar a los hijos de emigrados y y, y las personas eh, que han nacido aquí, pero que siguen racializada Este grupo se ve sobre ha representado teniendo en cuenta el número de personas racializadas en la Unión Europea y... Para simplificar, es que ser pobre y por lo, las personas racializadas viene de una discriminación laboral también realizada en, en el racismo institucional e histórico. Eh, por ejemplo, la precarización de la población gitana eh, viene del control económico del Estado a través del sistema fiscal y la regulación de la actividad económica. Eh, normas de un estado que han fluido en la exclusión laboral de un pueblo históricamente de artesanos, herreros, vendedores ambulantes, cilindentes, etc. Y esta precarización está claro, claramente vinculada con el capitalismo. Y la marginación es la primera parte de un proceso de criminalización que vamos a analizar eh, ahora es que este proceso se, se repite con con muchas identidades del margen. Eh, como por ejemplo los afroamericanos en Estados Unidos como lo hemos visto con Diane Antes, pero también con los áfricos de los africanos del norte en Francia. Y ahora que tengo la, el micro os pues quiero decir que morros no se dice, es una palabra super racista, Y por favor, que lo dejáis de, decir, de llamarles así, ¿vale? Y, a ver, y para comprender mejor que la generación de las comunidades nacionalidadas es una de las armas del racismo institucional, vamos a pasar un poco por encima la teoría de la división de la sociedad de Hans Fanon, que es un filósofo que te colonial. Y él dice que la sociedad se divide entre el humano y el no humano. Y el humano es el quien se construye desde la autoredad. Y el humano es el que tiene poder, el que establece las normas, mientras que el no humano tiene que sobrevivir con esas normas. Y toda esta teoría tiene como una vertebral la noción de privilegios protegidos por aquellos que los poseen protección organizada por el Estado-Nación. El concepto de violencia también es importante debido al que el ser superior regula la violencia mediante eh, sus normas que establece leyes, instituciones, fuerzas de, de paz y seguridad. Esta división crea una sociedad organizada en torno al castigo como un medio de control agrohumano, al, al que se tilda de delincuente y criminal Eh, peligroso etcétera y esto hacia nosotros se convierte en violencia institucional si hablamos de castigo y control social tenemos que distinguir entre control social formal y el informal y que también podemos llamar control privado masculino y eso lo veremos en una parte después sobre el género el control social formal es el control represivo puesto por el gobierno No, no, no. Puesto por el gobierno, las instituciones. y Ese control está regulado por leyes y protegido por la policía y aplicada por agencias de poderes judiciales, tribunales, juices, etcétera Y en que estas reglas no sean respetadas y bueno, depende por quién, ya lo veremos también en claro, el es que... <risas> mm. Eh, con mi vale castigo que va de multas hasta penas de cárcel. Y el control social informal tiene el papel de establecer un orden social con instituciones indirectas, es decir, la familia, las escuelas, las religiones y también los medios sociales, eh, sociales. <risas> esas y estas instituciones sirven para custodiar y controlar socialmente el individuo con normas, valores e morales eh, por muchas eh, judeocristianas, por lo menos en Europa y después establecidas oficialmente por el control social formal y es un control más perverso porque no llega hasta un castigo oficial diríamos, pero un castigo social de marginación de la persona eh, que se ha ido que será etiquetada eh, desde friki hasta delincuente, con todas las consecuencias que esto lleva. Y estas formas de control son parte inherente de la construcción del delito y del delincuente eh, dentro de un sistema de castigo. Es decir, que la organización es un proceso organizado por el Estado y mantenido que que es un proceso de tres partes. La primera es la construcción del delito, que es muy importante. Y esto se hace mediante la elaboración de un código penal que define el delito y su reacción punitiva. El segundo viene la construcción del delincuente, mediante la creación de idea eh, de que hay dos clases de ciudadanos, el delincuente y el bueno que será protegido eh, con las cárceles eh que el delincuente y el ciudadano. No mm. son ellos. Bueno. Y y tercera parte viene el carácter selectivo del control penal mediante el control policial y el sistema de justicia que provoca que solo cierta clase de delitos y cierta clase de perfil perfiles y uh -huh. van a completar todo el recurrido eh, criminalizador. Es que hace poco he visto un, unos estadísticos que hay solo como 10% de los crímen que, que van a estar que entran en todo el proceso del sistema penal. Es, que es de decir que es muy poco. Y de eso viene también esa selección, porque se ve en la población carcelal también de quién está en las cárceles. Y el conflicto policial es mayor en ciertas zonas y más intenso para los grupos sociales em, que para otros. Eh, las identificaciones étnicas y el acoso policial en ciertos barrios es una decisión política. Y eso afecta de nuevo significativo la sobre, sobre representación de, de, de, de, de, de determinados grupos en las cárceles. y Dentro también del proceso eh, policial y judicial, dos circunstancias van a marcar eh, la salida o la permanencia en el proceso de intimidación. O sea, la, per la pertenencia a un grupo citado como delincuente y también la posi las posibilidades de defensa. Que, truncadas por, para aquellas personas de recursos limitados, pagar el alcado, Eh, conocía sus derechos y etcétera eh, bueno. y ahora voy dejar la palabra a mi amiga y compañera bueno la compañera Cisa nos ha dado pues, un, un par de datos y demás ¿no? y bueno yo voy a hablar un poco pues de, de los CIE los centros de internamiento para extranjeros Eh, ...que realmente son cárceles para extranjeros... ...y para personas migrantes... Eh, ...especialmente... Eh, ...por eso me voy a referir a ellas... ...como lo que son, que son cárceles... ...vale... Eh, ...quería aclarar desde el principio... ...que la información respecto a los CIEs... ...que he podido sacar... Eh, ...mayormente he intentado sacarla... De, ...de los testimonios de las presas... Mmm, ...pero ha sido bastante difícil... ...quiero decir... Más allá de las noticias sensacionalistas, más allá de, de los pocos incidentes que cuentan, como, como los motines y demás, pues es un poco difícil ahondar en, en las reales condiciones dentro de dentro de los CIE. ¿Vale? Eh, primeramente, pues voy a definir qué son los CIE. Eh, cuando buscas en internet, como digo, eh es un poco difícil acotar la información, ¿no? Y lo primero que te sale cuando buscas CIE, simplemente poniendo CIE, son billetes para las islas CIE. Y, y tienes que bajar un poquito más y tímidamente sale la, la definición de la Wikipedia, ¿no? Que es bastante... Bueno. Un centro de internamiento para extranjeros es un establecimiento público de carácter no, no penitenciario. Primera contra definición porque es mentira, son cárceles. Eh, en donde se retiene de manera cautelar y preventiva. Esto no lo entiendo muy bien porque porque es qué significan estos términos para el Estado? O sea, quiero decir, cautelante ante qué y prevenir el qué? Eh, ¿Se trata de cautela ante eso que llaman o la migratoria o solo es racismo institucional? ¿O se trata de prevenir eso que llaman invasión o simplemente es racismo institucional? Pues obviamente simplemente es racismo institucional. Eh, los centros de internamiento europeos son un instrumento extendido por toda la Unión Europea, adoptado en el desarrollo de política migratoria común suscrita en el Acuerdo de de 1985, <risa> o sea, si la nieve europea lo dice, está bien, si no, no. no. Eh... Sí, pasa, vale, primero me gustaría aclarar que en el, en el Estado español eh, no es un delito como tal no llevar identificación encima, eh, es decir, es una falta administrativa y se vuelve delito debido a la ley de extranjería que que se propuso hace 35 años, exactamente este año. Eh, los centros de internamiento para extranjeros se crearon eh, durante, el, durante el gobierno de Felipe González y, y junto con la ley de extranjería de, de la que estoy hablando, ¿no? y eh, eh, exponen estos centros en un momento como una medida excepcional como algo que va a pasar como algo que como una tirita vamos eh, pero obviamente sean sean hasta ahora eh, siguen presentes en el estado y cada vez son más y van a seguir creciendo eh, me gustaría analizar un poco eh, el porqué eh, de de este encerramiento en, en estas cárceles ¿no? eh, me he basado en un estudio de Sos racismo madrid no eh, los cuales hicieron una, eh, una, una recogida de testimonios desde el 2014 hasta el 2017 eh, de personas eh, encarceladas en el centro de, de aluche que está que está en madrid no eh, en este En, en estos testimonios no se recoge que eh, el 31% de las personas que han que han llegado a parar allí eh, afirman haber sido detenidas tras la solicitud de documentación en espacios públicos. Es decir, es de lo que hablaban las compañeras, ya eh, eh, por tu perfil racial o por tu perfil étnico te paran por la calle, entonces tienes mm, muchas más posibilidades que cualquier persona blanca de ir a parar a, a, a estas instituciones, ¿no? Eh, otro de otro de, la, de los factores de internamiento eh, son las detenciones en frontera. Las detenciones en frontera, como se ve en la gráfica, es lo que más ha ido creciendo desde el 2014 hasta el 2017. Esto no significa que las detenciones en calle y de manera pública eh, se hayan reducido, simplemente significa que se han aumentado las deportaciones express, por tanto, todo el que llega eh, identificado o, o que no tiene identificación eh, en el espacio público es deportado inmediatamente en vuelos express, por cierto, eh, Aire Europa eh, es uno de, de las compañías que de, compra estos vuelos porque estos vuelos se subastan y se compran, y Aero europa es una de las compañías que, que más deportaciones hace eh... <coughs> perdón <risa> vale además otro de los datos que, que recoge Sos racismo madrid es que eh, a luce por ejemplo que es uno de los centros más desbordados actualmente eh, la mayoría de personas llegan desde desde otras comunidades autónomas Eh, de hecho, el 86% de personas que es, han, estuvieron internadas desde 2014 hasta 2017 llegaban eh, ma, mayoritariamente desde Andalucía. Por eso el pico en, en las detenciones en fronteras. Eh, vale. Eh, como he dicho, pues los sigue son cárceles, ¿no? Eh, eh, con lo que conlleva eh, no solo violencia violencia por parte del Estado policial, como en las demás cárceles, sino también eh, violencia psicológica, eh, maltratos y todo por, obviamente, por, por el perfil racial y por el perfil étnico, ¿no? Eh, desde que se crearon los CIEs hasta hasta hoy, eh, hubo 25 años, es decir, hasta el 2010, eh, nadie podía entrar en estos en estos centros, absolutamente nadie, es decir, durante 20 20 durante 25 años 25, durante 25 años eh lo único que teníamos eran los testimonios de, de las presas y obviamente eh, la sociedad pasó un kilo de todo lo que decían estas personas eh hizo falta que llegara a mmm, una asociación como sus racismo para que empezaran a hacernos un poco más de más de caso ¿no? eh, como ver como veremos más adelante porque voy a poner más eh, ejemplos de distintos y hay algunos en los que todavía no se, no se permite la entrada eh, sí, no sé. vale ahora voy a leer o sea he seleccionado eh, uno de eh, Los derechos que el gobierno del interior supuestamente concede a las personas internadas, eh, son un montón, y he seleccionado eh, algunos de ellos, que son eh, los derechos que menos se cumplen. Es decir, los que más denuncian las presas dentro de dentro de estas cárceles. ¿no? Eh... La primera, a que se debe por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que pueda en ningún caso ser sometido a tratos degradantes o vejatorios, y a que se preserve su dignidad y su intimidad. Las personas internadas se designarán por su nombre, salvo manifestaciones expresas en contrario del interesado. Siguiente, a no ser objeto de discriminación por razón de origen, Eh, incluido el racial o el étnico Sexo, orientación o identidad sexual Ideología, religión o creencias Enfermedad, discapacidad O cualquier otra circunstancia personal y social Esto es lo primero que no se cumple, obviamente Están ahí porque Han sido detenidos por su perfil étnico eh, Siguiente A que se comunique inmediatamente Su ingreso eh, No, perdón A ser asistido Ah, sí Ah, no, fue el primero que... Perdón, están repetidos, perdón. Eh, voy a leerlo bien. Eh, a que se comunique inmediatamente su ingreso o traslada a la persona que designe en España y a su abogado, así como a la oficina consular del país del que es nacional. Eh, Sorracismo Madrid también recogía en este informe que muchas de las personas, como, mmm, como ya he dicho, eh, Eh, en el CIE de Aluche, muchas de las personas que, que llegaban al 86% eran de otras comunidades autónomas. Esto hace que, eh, a lo mejor, eh, sean detenidos en frontera o en, en cualquier otra de las comunidades y eh, pasen un día o dos en, en el centro que corresponde a esa comunidad y a esos días se les, se les traspasa a, a Aluche y eh, sus abogados ya no saben nada más de... De ellos y tampoco los abogados se van a mover hasta madrid para para preservar su, sus derechos jurídicos ¿no? el eh, eh, siguiente a, ver. a ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano de forma gratuita si careciese de medios económicos Eh por no voy a decir por experiencia propia pero bueno en canarias eh, hubo una época en la que llegaba en la que llegaban muchos caucos ¿no? y les comentaba a ellas que podían llegar a cualquier playa tú estabas en una playa y, y podía llegar perfectamente con pues, una embarcación y, y era el pueblo el que se hacía responsable de, de estas personas cuando llegaban ¿no? No, no, no había un más allá de de la actuación policial de después no había no había prácticamente eh, nadie que, que estuviera ahí ¿no? y una de las cosas eh, que más se, que más se pedía era obviamente un, una persona traductora eh, y más adelante pondré otro ejemplo en el que esto tampoco se cumple. y eh, siguiente eh, a realizar en el momento de su ingreso si sí, eh, dos comunicaciones telefónicas gratuitas con su abogado y con un familiar o persona de confianza residente en españa esto es algo que tampoco se cumple en la mayoría de centros no están permitidos los teléfonos móviles personales y, y eh, en muchos centros eh, los teléfonos fijos pues son dos tres y y con horarios estrictos para, para las llamadas, ¿no? Eh, a partir de esto de esta, de esta estos supuestos derechos, pues me gustaría analizar un poco eh, que eso no se cumple, obviamente, ¿no? Y voy a poner distintos ejemplos, eh, voy a empezar por Aluche eh, porque es del que más información he podido tener y, bueno, el que se conoce más en los medios, en realidad, ¿no? Y, eh, por ejemplo, en Aluche se cuentan desde, desde, su, desde su apertura en 2005, 15 huelgas de hambre, 33 motines, 11 intentos de fuga y 7 intentos de suicidio. Vale, eso supongo que solo tengo hasta 2017, supongo que en estos dos años pues eh, habrá aumentado y más sabiendo que eh, hace poquito hubo un motín en, en Aluche en el que en el que la, eh, los medios de comunicación se hacían eco de manera sensacionalista y nada y nada objetiva obviamente y eh, en muchas noticias que pude leer eh, eh, estas personas que escribían eh, no entendían el porqué de estos motines, ¿no? O el porqué se alzaban o cuáles eran su cuáles eran sus, sus reivindicaciones, ¿no? Sin embargo, eh, desde 2017, desde 2007, perdón, que fue la primera vez que se registró una huelga de hambre en Aluche, eh, se han ido haciendo públicas año tras año las condiciones en las que en las que las presas están están aquí, ¿no? Y las reivindicaciones más... Eh, es que son reivindicaciones súper básicas y, y obviamente no se les dan, ¿no? Eh, servicios sanitarios, medidas de higiene, asesoramiento judíos, servicios de traducción e interpretación, atención social y eh, que no se dificulte la entrada a organizaciones sociales. Eh, todos los... Todos los derechos que leí antes, pues, obviamente, se ven incumplidos con, con estas peticiones, ¿no? De, de la fresa. Mm, vale. Mm, pues pasar la...? Vale, sí. Eh, quise poner, o sea, a partir de estos datos, que son un poco... Mm, se repiten un poco en... En, en centros como el de Murcia y el CIE de Valencia ¿no? eh, quería hacer un poco de hincapié en Canarias porque um, Canarias tiene una, una historia de represión y de, y de encarcelamiento muy fuerte desde la época franquista ¿no? eh, Después de la Guerra Civil, muchas, o sea, muchas prisiones franquistas estaban en las Islas Canarias y esas prisiones que antes eran pues eh prisiones para personas, o sea, prisiones políticas, vamos. Eh, se han vuelto ahora eh sí, el primer el primer CIE que, que vemos en la en la foto es el CIE de Fuerteventura, está en El Matorral y es un CIE que se abrió en el año 2003 ¿sí? se creó en el año 2003 eh, pero en 2010 eh, pararon de recibir gente y hasta 2012 eh, ese sigue sí seguía en funcionamiento es decir eh, se seguía pagando la comida se seguía pagando la seguridad se seguía ese sí estaba ahí porque sí y A alguien le apetecía mantenerlo ahí vamos ¿no? porque por otra cosa también es de decir en realidad que en canarias hay mucho nosotros decimos mucho chacho y es porque canarias está gobernada pues por coalición canaria que básicamente es el pp de canarias y tiene muchos casos hay muchos casos de corrupción y de blanqueamiento ¿no? y esto bueno ya veremos en el siguiente ejemplo que que no es raro que se construyan, o se, eh, que, se, que, se construyan, que se mantengan este tipo de instalaciones eh, vacías. Eh, vale. Creo que está la noticia, la siguiente, bueno, esto no. Vale, sí. Eh, sí, antes de seguir, al, eh, antes de ir al siguiente ejemplo, me gustaría enseñar algunos de... Cuando este centro de fuerte aventura fue abandonado, pues se pudo entrar y algunas personas pues fotografiaron lo que había en las paredes, ¿no? Y me parece importante leer testimonios de, de las presas, ¿no? Los tengo yo, los tengo aquí, yo traducidos. Eh, porque también se hace patente que estos derechos de los que hablaba eh, no se... No se, no se cumplen, ¿no? En esta primera imagen, cito. Obser eh... Observación. Aconsejo a todos los marroquíes, mujeres y hombres, lo siguiente. Si la policía te detiene solo y no acompañado con un grupo de marroquíes y el tribunal ha sentenciado tu expulsión, pero no han encontrado contigo un pasaporte ni otro documento que acredite tu nacionalidad marroquí, tienes la solución. Cuando te devuelvan cuando te devuelvan a la policía de Marruecos, tienes que negar totalmente que eres marroquí y tienes que decir que eres de nacionalidad mauritana. Aunque te pegue la policía marroquí de la frontera con Melilla, tienes que negar rotundamente que eres marroquí y de esta manera te van a depender te van a devolver otra vez a la policía española, que te va a dejar libre, porque los marroquíes no aceptan a los mauritanos. 10 días en la cárcel y ya estás fuera. Esto es lo que he hecho yo y me han soltado. Y mañana salgo, si Dios quiere, os espeno y buena suerte. Y paz. Eh, este tipo de, de testimonios se eh, siguen a lo largo de, de todo el centro, ¿no? Y no solo son consejos, también son son vivencias, ¿no? Como este. Eh, cuenta. La historia de la presa 10 entre el matorral y el ayun. Pido a Dios que nos libra a todos. Me he cansado de la soledad. Morir o volver a Marruecos, antes que quedarme aquí sola. Los días pasan y no hay noticia ni respuesta. La ONG... Aún no ha dado ninguna respuesta sobre la estimación o la desestimación de la solicitud de refugio político. Deseo la libertad a todos los que están en la cárcel. Soy la única mujer entre 20 hombres y se encuentran entre ellos dos conocidos míos. Uno es mi vecino y el otro es el hermano de mi novio, mi vida y mi alma. Solo me quedan dos de los 60 días y tendré mi libertad si Dios quiere. Hoy son 58 días. Oh Dios, ayúdame No puedo dormir de tanto pensar, solo con pastillas No hay más poder ni fuerza que la de Dios La soledad me está matando Soy la única mujer entre 19 hombres eh, Antes eh, no se podía retener a estas personas más de 40 días Ahora son 60 eh, Y bueno Ya lo siento, son, o sea, me he pasado leyendo esto semanas y son, no sé, me parece bastante, bastante fuerte. Siguiente. Que Dios nos libre de las cárceles de España. La inmigración es dura, con el cayuco es mortal. Lunes 13 del 10 del 2008. Soy de city if, Ifni, vivo en la isla de Lanzarote. Me detuvieron por una pelea en una, en una discoteca, pero gracias a Dios el tribunal me ha dejado en de libertad. Voy a volver de nuevo a Lanzarote, si Dios quiere, mañana misma Quiero a Luis y adoro a mi familia en Marruecos. Os deseo buena suerte a todos los encarcelados. Os aconsejo que tengáis mucha paciencia y fe. Y pedid a Dios la libertad. Dios está encima de todos. Y bueno y eh, hay miles de testimonios ¿no? y eh, también quería destacar esta foto eh, porque los, las personas que, que llegaban por, por cayujo eh, las que no sobrevivían al viaje pues eran eran enterradas sin nombre y sin y sin nada eran meros números ¿no? como se ve aquí y no voy a decir. Más. Sí. Vale. Eh, el siguiente el siguiente CIE es el de Tenerife. Actualmente, aunque he puesto el ejemplo de Fuerteventura porque porque pues me parecía me parecía necesario, eh, actualmente la ciudad de Tenerife es el único vigente en las Islas Canarias. Eh, el CIE de Tenerife se encuentra en Ollafría Ollafría, como ven en el mapa es un bueno es un acuartelamiento militar o sea, es suelo militar por eso no se puede entrar y se niega la entrada a, a cualquier persona eh, no, de hecho eh, eh, un, un año eh, detuvieron a, a un fotógrafo por intentar intentar ver qué, qué es lo que pasaba ahí, qué es lo que es lo que podía captar, ¿no? Eh, vale. Eh, como he dicho, pues eh, en este sitio no se puede no se puede entrar. Este este terreno pertenecía durante antes de la Guerra Civil pertenecía a una familia el cual le cedió al ejército eh Eh, su, sus terrenos para hacer este acuartelamiento a cambio de que liberaran a uno de sus sobrinos eh, que era republicano ahora mismo hace dos años eh, esta familia o la, las descendientes de esta familia eh, entraron en, en conflicto jurídico con, con el ejército de tierra porque querían que les devolvieran sus tierras Y actualmente el gobierno ha, ha decretado el CC el cese inmediato de de esta corte de esta y la y su y su despropiación, exacto, pero eh, se habla solo del acuartelamiento, no se sabe qué va a pasar con el SIL. Eh, ahora mismo ahora mismo como digo, eh, se está aquí eh, la mayoría de personas Que llegan a las islas sin documentación pues van a parar a, van a parar hoy a fin. vale, y por último quiero poner el ejemplo del CIE de Gran Canaria Esta, este CIE que fue cerrado hace un año eh, quieren convertirlo en un centro de memoria histórica por eso hace un año mmm, bueno, de esto no se sabía nada Hace un año dijeron, vamos a mejorar el CIE, vamos a mejorar las infraestructuras debido a, la, a las quejas de, de las presas, ¿no? eh, y después de un año pues dijeron, pues mira, pues me apetece hacer un, un centro de memoria histórica porque como fue una cárcel franquista, pues me apetece el punto. Así así es la cosa, sinceramente, no, no hay otro. Eh, en este CIE Durante su funcionamiento eh, una de las cosas que más se denunciaba era eh, la dificultad de ejercer una necesidad básica como ir al, como ir al baño al parecer dentro de este sigue eh, bueno como era una antigua cárcel eh, se dividían en celdas y estas celdas pues debido al deterioro y demás pues no carecían de, de váteres. vamos Y mmm, si querían ir por la noche a, al baño o a lo que fuera, pues si a si a los guardas no les daba la gana, pues no, no les abrían la puerta y tenían que hacer sus necesidades en la propia celda. Eh, es una de las cosas que que más que más denunciaban, ¿no? Eh, además, eh, voy a leer algunas de las vivencias dentro de este dentro de este cine, ¿no? Eh, De las, propias, de las propias presas. Eh, los enseres de primera necesidad que se nos entregan como ropa y calzado son los mismos durante todo el tiempo de internamiento, es decir, 60 días, y resultan del todo insuficientes. El calzado no es adecuado, casi todos van en cholas de playa y la mayor parte pasa frío en los pies, ya que muy pocos tienen calcetines. Eh, al ser una antigua cárcel eh, también eh, muros muy gruesos mucho frío eh, eh, muchos eh, obviamente bajadas o sea, ¿sí? bajadas de defensas y con lo que conlleva eh, las enfermedades como la gripe o cosas tan básicas ¿no? eh, muchas veces también se les negaba a cuando caían cuando caían enfermas en eh, Esa atención médica, ¿no? Eh, otra vez, los guardas eh, decidían si era necesario trasladarlos a, a, al centro médico o no. Entonces, hay varios testimonios de... Bueno, hay un testimonio en concreto que era una chica que había llegado a este CIE y, y una noche le empezó a doler mucho la barriga, mucho la barriga, ¿no? Y, y los, los guardas no, no la creían. Y al día siguiente, pues, eh, sangraba muchísimo y demás, y resulta que esta chica, pues, estaba embarazada, ¿no? Y, pues, debido a las condiciones, o, se, se sabe muy poco de de lo, que, de lo que le pasó, pero, pues, debido a esas condiciones, mmm, perdió, eh, pues, tuvo un aborto, ¿no? y eh, todas estas prácticas eh, estas prácticas que se ejercen contra contra las presas eh, como decían mis compañeras o sea ya no es solo ya no es solo el estar encerrado y, el, y la, las vivencias ¿no? que, que puedes tener ahí sino como todos a tu alrededor son de lo que está pasando y nadie eh, nadie hace nada porque eres la otra eres la edad eres eh, nada ¿no? eh, nada y <ríe> perdón eh, vale vale eh, Otra de las cosas que, que más, que más, de, que, más se, que más se denuncia por parte de las presas es eh, pues obviamente la violencia que tienen hacia ellas. esto esto es súper o sea, hay mmm, pocos registros de hecho eh, cuando lees los, cuando lees los distintos informes llegas a la parte de seguridad, Y, y muchos informes ponen no hemos podido recabar información sobre este punto y mm, muchas veces es por, por las mismas amenazas de, de los funcionarios de los guardas ¿no? de si si me denuncias a una ONG o si denuncias esto que te estoy haciendo te quedas sin comida si me denuncias pues por la noche no te voy a abrir eh, si me denuncias pues te voy a a tener X días sin comer y sin beber en una celda de aislamiento y, y así y así durante durante todo el ratón. ¿no? Eh Vale. Por último, me gustaría volver a destacar que en Canarias eh, eh, durante la mal llamada crisis de los cayucos eh Pues las islas supuestamente se vieron desbordadas, ¿no? Porque porque no tenían más cárceles donde donde encerrar a las personas que llegaban. Entonces se crearon CIE provisionales eh, que van desde este otro acuartelamiento en Gran Canaria, por ejemplo, que se ve aquí en mitad de la nada y lo mismo que, o sea, lo mismo que una cárcel, van hasta un restaurante eh, en La Homera, eh, hasta el garaje de una, una comisaría en Tenerife. Ahí es donde tenían a, a todas estas personas cuando cuando se desbordaba el sillo oficial ¿no? y, y muchos más sitios que no han podido ser recabados pues por falta de testimonio. Eh, Y bueno me gustaría me gustaría subrayar otra vez eh, la falta de la falta de derechos y la falta de de todo en realidad que tienen estas personas eh, cuando llegan a los sigues es decir uh, eh, llega a un sitio que eh, Te quitan el móvil, todo lo que tengas, te encierran, no sabes lo que está pasando porque no hablan tu idioma. Eh, vamos, o sea, es mmm, lo que una y otra vez pues se hace contra contra las cuerpas migrantes. ¿no? Y bueno, después de esta pequeña vista hacia los CIE, pues voy a dejar a mi compañera Asisa hablar un poco más sobre el género en las cárceles. Bueno, eh, ya que hemos terminado con las cárceles en España y los SIEs, vamos a pasar a la profesión de las mujeres dentro del sistema penitenciario. A ver, eh, aunque lo que queríamos exponer a la situación de las mujeres racializadas eh, dentro de las cárceles es que la verdad es que no hay datos. Eh, ni estudios ni fuentes eh, no hemos encontrado nada. Eh, lo más rele relevante eh, es un estudio, este, que mmm, encontré en el DTT, de Bidmi. Y que eh, es un estudio sociológico sobre de unos abogados, sociólogos, sociólogos eh, historiadores y ex-recusas, eh que han contabilizado a 300 eh, mujeres sudadas encarceladas entre 1999 y 2000. Así que no es tampoco es actual, eso era el problema de, de actualizar las cosas y los cifras, pero hay muchas cosas que ya siguen iguales, también todo el teórico, por ejemplo, sigue igual. Mmm ninguna de nosotras es gitana y así que no para no quitar la palabra a nadie vamos a enfocarnos sobre los eh, procesos de discriminación ¿vale? que se puede trasladar a, a, a, al conjunto de mujeres transarizadas a pesar de qué la discriminación sobre ca de cada comunidad marginalizada pues tiene su especificidad ¿vale? eh, bueno eh, el estado español es el país europeo con mayor porcentaje de mujeres encarceladas eh, respecto a la, toda la población penitenciaria. Hablamos de, siete, de coma. Coma, 7 7, ciento de eh, de mujeres encarceladas mientras que la media europea es de 5%. El Estado sobre los procesos de incriminación de, del Estado español-cristiano, bueno, que es también un Estado capitalista, patriarcal y racista, eh, del que es mujer pobre y racializada supone una triple triple marginación. Estas opresiones están vinculadas y se alimentan unas de otras, no se pueden separar. no no elijáis a levantar por la mañana, o pobre, o negra, o mujer. A ver. Y el derecho penal es un sistema de control desde los hombres que ostentan el poder socioeconómico hacia la mayoría de los hombres que están fuera de esa esfera. Y esto es lo que se denomina control público masculino. Eh, y que Y en estafera y, y también es que hay en la esfera privada ambos grupos poderosos y dominados tienen la, la potestad de ejercercer ejercer, ejercer un control informal o control privado ma masculino al margen del sistema depresivo formal sobre las mujeres esta teoría aplicada a las mujeres gitanas y que se puede aplicar también a las mujeres racializadas en gener general, ante los procesos de discriminación, hace que las mujeres gritanas sufren con gran, gran intensidad ambos tipos de, de, de control. Desde las asistencias formales que les criminalizan, un puestaje cercano a lo de los hombres gritanos, y hasta lo, los hombres y mujeres payos con todo el racismo, el clasismo y el sexismo que esto lleve y al final el control también de los hombres dentro de la comunidad. Igual que en cualquiera comunidad no nos vamos a pensar que las otras eh, comunidades eh, eh, escapan de este control. Mm, y eso, es que y la eso es la especificidad de las mujeres quitadas que escogí como, como ejemplo dentro del proceso de discriminación. y eso responde también a la pregunta de por qué hay menos mujeres en la cárcel, eh, en comparación de los hombres. Mm. Y es porque el control privado es aplicado eh, en su ma ma mayoría hacia las mujeres y el control eh, público masculino, masculino hacia los hombres que ellos luego van a controlar también las mujeres y eso en este público. Este... Y... Ahora vamos a, a ver la situación de las mujeres en el sistema penitenciario. El mochil de la cárcel de Ática el 9 de septiembre de 1971 eh, provocó que la conversación sobre las condiciones de las cárceles llegara a un público más amplio. Eh, Aunque, todavía, eh, aunque el aspecto de, del género se ha quedado atrás y todavía es, al, es algo que no se le da la sensación que debería. Se ve como un extra de la conversación y, y como si está considerada como una periferia en el, en el tema principal. Y esto se debe en parte a que el número de las mujeres encarceladas puede ser significativamente menor eh, que el de los hombres como habíamos dicho, 7-5% aquí, que está el más alto de Europa. Y, pero a pesar de ser menos, la sociedad ve a las mujeres delincuentes como sujetos potencialmente más peligrosos que sus padres masculinos porque la la criminalidad de ellos será más considerada como normal y eso lo, lo veremos también con los, los ruegos. Bueno. Y la diferenciación en estos números se da provocada eh, que mientras la, la prisión eh, surgió y erosionó como la forma principal de castigo público, las mujeres se ven sometidas a otra clase de castigos que son que no son perci percibidos como tales. Eh, por ejemplo, eh, eh, Eh, el internamiento en centros psiquiátricos. Eh, en los números su sugieren que la cárcel es el método de castigo para los hombres, porque cuando ellos presentan comportamientos eh, delictivos diríamos, dir son considerados como criminales, mientras que las mujeres con ese comportamiento son consideradas como insanas. Todo entre en comillas en eh, riconía. Asakasakú, En sus memorias lleva como se inter interseccionan el, el racismo, la dominación masculina y las estrategias de represión policial. Eh, su experiencia como prionera política negra fue más cruel que de lo habitual. Y su experiencia personal es un reflejo de los tratos a, a los que las mujeres se ven sometidas en esta clase de instituciones ya tenéis una una la de J por por izquierda. Oh. Y y ya vamos a hablar un poco de castigo cultural que se, que, se, que, se, que viven a, a las las situaciones eh, Por ejemplo, el, el registro ¿Registo? ¿Registo? Sí, sí. Bueno, este. Eh, sí, sí. En que se introducen parte, eh, se introducen los que trabajan en las clase en parte del cuerpo de, de las mujeres, pues si, por ejemplo, se niegan, si les ponen en aislamiento. Y eso es un punto clave del activismo intercancitario femenino la negación de este tipo de, de cosas, de violencias. Y este, este abuso de, de los cuerpos, pues, dincu... es que no, demuestra que hay como un, un, un, un, un círculo entre la criminalidad y la sexualidad de las mujeres, porque lo del castigo corporal también incluye la, las agresiones sexuales en las cárceles. y de hecho que se recuérdense también en el ámbito doméstico, que... Bueno. Y si bien el abuso sexual no está autorizado, autorizado como tal, eh, pues hay una indulgencia bastante alarmante respecto a los infractores. Los guardias eh, abusan de las mujeres en, en la cárcel y ahí se van de odiosas y de las es que agrupean, les trasladan de cárcel a otra y, y se protegen entre ellos, y, y todo esta, esta mierda. Y, bueno, eh, además, es que las mujeres pasan más tiempo entre rejas de los hombres por el mismo delito. Y eso se debe en que, en que el objetivo de la prisión es el de la incapacitación y no de la rehabilitación. ¿Y? y si tenemos en cuenta que las personas racializadas reciben de manera sistemática que las mayores que las de sus pares blancos y que las personas pobres tienen con mayores que los ricos, pues la mujer las mujeres pobres y racializadas están en una posición de vulnerabilidad. Pues la cárcel se usa para mantenerlas fuera de esa curación de la sociedad racial. Tina. Sí, y eso es, la de que por qué queremos abolir las, cárcel, las cárceles, como mujeres y género disidentes, pues es porque la prisión hace prácticas y, y, y mantiene ideas que en el resto de la sociedad no se admiten, pero que tras los muros de la cárcel se mantienen y y van con más intensidad, mayor intensidad, dentro de, de este sistema. Ahora, y ahora vamos a hablar un poco de la acreditación de un barrio. Pues vamos. Bueno, pues, eh, en conjunto con todo lo que se ha comentado, vamos a enfocarlo al barrio de sanfran que, que desconemos al nuestro querido barrio y la extremmatización que hay sobre él no eh, se ha considerado ah, está vale. eh, constatado que, que hay un alto número pesado que se ha que se han aumentado eh, las cantidades de edificaciones que salen en la pie eh, de calle ¿no? una porción muy alta sobre todo sobre individuos de minorías étnicas y de extranjeros migrantes de determinadas nacionalidades exactamente con la representatividad, o sea que no la representatividad sobre el cupo que hay en el país de esos inmigrantes no corresponde con eh, el número de detenciones de personas presas que caben en cifras y viceversa, eh, no corresponde, o sea que hay más hay más personas eh, detenidas a lo que podría corresponder según el cupo que hay en total las celdas, ¿no? Eh, no existen datos, como hemos estado repitiendo todo, todo el rato, no hay datos oficiales de, detallados eh, por apariencia étnica o, o nacionalidad que se relacione con el nivel de delincuencia. ¿no? O sea, porque al final, digamos que uno de los argumentos que suelen utilizar las fuerzas de autoridad es que eh, se identifican esas personas de esas minorías étnicas porque ya se presupone que son delincuentes, y ya están en una situación ilegal, no me la palabra, que están en una situación ya ilegal por el hecho de estar en la calle sin documentación cuando hemos dicho que no es no es un delito que es una falta ¿no? eh, aunque digamos en, que en españa no está eh, asumido ¿no? eh, pero no está aceptado según la legislación que se realicen en identificaciones énicoraes y eh, Se, se promulgó incluso una circular en 2012 en el que la, bueno, el Ministerio de Interior ha eh, trasladado a las fuerzas policiales de toda España que eh, se prohibía ¿no? o se, se prohibía las, los grupos de identificación o detención de extranjeros y las asociaciones masivas o discriminadas basadas únicamente en criterios étnicos. Sin embargo, vemos que el ordenamiento jurídico español de momento sigue sin recoger una eh, manera explícita la prohibición como tal. Al final, es, un, es una circular, no tiene la, ni, la misma, ni el mismo peso ni la misma obligatoriedad que puede tener una ley o reglamento, porque no interesa establecer una ley o reglamento en el que se prohíban taxativamente las identificaciones educacionales. Eh, ¿no? eh, a pesar de todo ello, pues los cacheos e identificaciones en la Guardia de Santa han ido en aumento. Este tipo de actuaciones basadas en la eh, selección racial eh, perpetúan los estereotipos sobre de eh, los delincuentes y las minorías étnicas reforzando una narrativa de que son propensas a cometer delitos cuando realmente no hay eh, probar sobre ello. El problema de esto es que es difícil eh, probar que estás siendo detenido simplemente por tu raza o etnia porque al final las fuerzas de, de la autoridad se siempre defiende ellos y siempre está el argumento de que se están deteniendo porque ya eh, asumen que no tienes papeles y que estás aquí de una forma irregular, ¿no? eh, todo esto se intensifica, se intensifica también por ciertos grupos vecinales de tendencias derechistas ¿no? que apoyan la postura de que que ha tomado lo que, lo que son los los de seguridad. Es más, llevan desde hace desde comienzos del año o finales del año pasado, exigiendo más presencia policial, porque dicen que son inseguros y con miedo de andar por la calle, de que es un roben o algo, cuando, eh, realmente no sé si, porque yo paso por ahí todos los días, hago la compra, vuelvo y no me pasa nada. Como dicen mis amigas, tanto racializadas como no. Entonces, eh, que esta, estas ideas, ¿no? o que esté la, la policía eh, 24-7 en esas zonas, En esa zona, lo único que hace es eh, pues tratar una imagen como si fuese una zona peligrosa, inestable. Mm, lo que hace es aumentar ¿no? esa alarma social, como esa punto turbio, como si es el Bronx o algo con el estilo de Bilbao, cuando realmente eh, no lo es. ¿no? Eh, como consecuencia, pues, la, la experiencia de ser parado por la policía daña al final la confianza que puede tener una persona sobre estas... Eh, Estas, pero, sí, sí, sobre sobre ellos o sea, que al final socaba su legitimidad eh, la discriminación racial se hace eh, principalmente sobre algunos colectivos gitanos magrebís eh, latinos y africanos de, de Tếtnera, ¿no? sobre todo a los hombres más que a las mujeres y más a los jóvenes que a los mayores eso eh, Eh, creo que hace poco si, si veis la televisión y si veis Telecinco eh, seguramente habréis visto, o interés, habréis visto el último suceso que ha ocurrido en San Francisco este, este, esta semana ¿no? el día 15 entonces bueno, os voy a poner un vídeo para que lo veáis y luego no ya, sé. ah no se ve bueno, <risa> esto es un edificio pero supongo que todos sabré que ocurrió que básicamente eh, pues no, en una de estas identificaciones sin sentido que hace la policía como siempre en su barrio, eh, una de las personas a las que fueron a parar pues se negó a, a sacar su, su cadenificación. Y pues, m, la gente que estuvo a su alrededor, pues, en este caso, si la apoyó, eh, se encararon, bueno, le defendieron ante las cosas de seguridad y esto es pues, como, no sé, les gusta mucho montar el show, ya a su resto de amigos, no sé si al final 20 efectivos, 18 efectivos solo para 4 o 5 personas y empezaron a porrear a todos los viandantes de la zona, o sea, hasta gente que estaba haciendo su compra recibiendo porrazos, en el vídeo se ve un hombre que estaba con sus compras, eh, que fue um, o sea, apaleado por un, un efectivo policial tirado en el suelo, o sea, no se llamó a la ambulancia, no hubo una atención médica tan siquiera, o sea, se le dejó ahí como si no se, mm, no sé, un animal, sin más. Entonces, eh, ¿por qué pongo este ejemplo? Pues eh, básicamente es uno de los, o sea, el único que se ha podido grabar desde de todas las identificaciones que se en esta última temporada, yo he sido testigo de más, eh, lo... parte vale. eh, lo único que o sea, se, se basan de, del argumento de que esas personas están molestando en, en la calle igual simplemente están están hablando como pueden hablar de personas un café pues si están hablando en la calle eh, la policía va directamente a pararles y eh, razonan que es el o sea, digamos que que justifican la fuerza que utilizan simplemente Mariano multicultural o sea, en infraestructuras diferentes, realidades y esas personas que nunca han visto en esa situación, llegan a ese sitio y lo y, y, y, y todo lo que encuentran ahí lo ven directamente como no, si fuese no, un ataque no, personal, no, un ataque no. directo hacia ellos. No se implican, no, no se interesan en, en, en conocer al vecino, en conversar, en vamos a a Adía vamos a buscar un punto común, o sea, ya no hay un interés, no hay no hay no hay di di diálogo vecinal, simplemente a la mínima que hay, hay un problema, se llama la policía y es quien quien resuelve la, la quien resuelve la situación, ¿no? eh... ah, vale. eh... a raíz de todo esto eh Como comentario, ¿no? el tribunal argumentó que determinadas características físicas y étnicas pueden ser tomadas en consideración a la hora de hacer el control de extranjería, porque el hecho eh, es, es eh, razonablemente identifica, identificativo el hecho de que sea pues, que pertenezca a una minoría étnica o racial. La raza no puede ser un criterio de selección. Porque al final estamos, en una, como he dicho antes, en una sociedad multicultural donde hay diferentes realidades y no todos eh, los negros, no todos los latinos, no todos los... no se puede meter a toda la inmigración en el mismo saco y tildándolos de delincuentes cuando no es así. Al final este argumento es infra representativo porque no representa a las diferentes realidades y supra porque al final lo que hace es desdibujar las especialidades y características de cada persona dentro de esas minorías étnicas. ¿no? Eh, las redadas policiales de San Francisco podríamos decir que forman parte de un modelo de discriminación sistemático institucional que se podría llamar pues como sí, racismo institucional no son modelos organizativos y prácticas que eh, tienen efectos perjudiciales ya que se realiza un trato diferenciado no justificado Eh, han construido la imagen de los inmigrantes y han determinado su condición como infrasubjetos o sea, no a los inmigrantes ya no se les consideran ni se les trata como personas sino como si fuesen eh, objetos invisibles dentro del de, espacio público ¿no? son sometidos simplemente por su identidad la discriminación sistemática se expresa en normas, políticas, costumbres y prácticas en estructuras organizativas que tienen como consecuencia penalizar de forma desproporcionada a los miembros de una minoría étnica. ¿no? Eh, se trata de un proceso, o sea no es un no es una ley en sí, o sea, es, un, es un, una construcción que encima está normalizada. O sea, ya nadie se pregunta ni se cuestiona por qué se hacen identificaciones eh, caos por tres, sino que lo vemos normal, vemos que la policía está actuando Eh, en su justa medida, porque así lo, lo estima la ley y realmente ni siquiera hay una ley que justifique su, su actuación. ¿no? Eh, la, normal, la aceptación por parte de la víctima no, no, no significa, o sea, que la víctima por ejemplo no denuncie de forma taxativa, no significa que este hecho no sea discriminatorio. Eh, hay veces que mmm, la víctima le cuesta reconocer que está siendo discriminaizada discrimin, por el miedo a, a las consecuencias que puede, que puede tener el hecho de denunciar que la, es, esa, ese, ese policía está actuando eh, de forma contraproducente ¿no? eh, o a sea, final las personas racializadas una persona que es inmigrante que acaba de llegar, no tiene digamos las herramientas o no tiene quizás eh, esa confianza en sí mismo de acudir directamente a la policía a denunciar porque dice a ver si me están parando los propios policías como yo voy a denunciar después que me están parando por mi mi, mi raza se si, sienten indefensos o no tienen a, no tienen a quién o en qué confiar ¿no? Porque al final si los propio el propio el propio gobierno el, el la propia institución en la que tengo que confiar, la que me tiene que aportar seguridad, no me da seguridad, entonces hay algo que no que no está funcionando bien. ¿no? Eh, como he dicho, eh, la normalización es algo que deberíamos empezar a, a mirarlo, tanto yo como como el resto de personas que convivimos en Bilbao, no podemos seguir eh, alimentando ni actuando como si no estuviese ocurriendo nada, con sí que sí que está ocurriendo, sí que está ocurriendo, ¿no? No podemos poner la vista en, en otro punto cuando hay personas hay Eh, vecinos nuestros que están sufriendo por ser identificados continuamente, no pueden hacer vida cotidiana porque saben que igual cuando van a, van a bajar al pan, por el pan, cuando vienen a bajar al, al barrio a hacer una transferencia a sus familias pueden ser identificadas. No pueden hacer vida cotidiana como hacer, como podemos hacer el resto. Incluso yo me siento privilegiada simplemente por tener un DNI cuando otros por el hecho de no tener DNI no pueden ni caminar con tranquilidad por la calle, ¿no? Y pues para acabar eh, voy a He una cita que dice así, eh, poder ser parado e identificado por la policía en cualquier momento, lugar y situación simplemente por tu aspecto físico no solo es ilegal por constituir una discriminación, sino que también atenta gravemente a la autonomía personal y el sentido de identidad de la persona. Lo afirma eh, la abogada Céshan, Cés Cés que forma parte de su racismo Madrid. Y con ello, pues aquí mi intervención sobre San Francisco. Eh, bueno, ya, eh, a ver, teníamos un vídeo preparado de, bueno, de una poeta estadounidense, muy grande, y bueno, habla sobre el privilegio blanco y bueno, como es en inglés, pues hemos decidido traducirlo y, bueno, eh, lo, lo voy a leer, ¿vale? Bueno. Vale, bueno. Aprendimos su francés, aprendimos su inglés, aprendimos su español. Aprendimos su holandés, su portugués, su alemán. Vosotros no aprendisteis nada de nosotros. Nos llamasteis estúpides. Eso es privilegio blanco. Y estoy segura de que probablemente te duele escuchar esas dos palabras, que sonan en tus oídos como disparos y explosiones de aquellos encargados de protegerte. ¿Qué es el privilegio blanco? Son solo cinco décadas del conocimiento legal y que se espera que corrijan 400 años de transgresión blanca. Es crack frente a cocaína. Son negros recibiendo sentencias un 20% más largas por las mismas ofensas. O como por ejemplo, como un hombre negro sin antecedentes penales tiene menos posibilidades de conseguir un trabajo que un blanco con antecedentes. Bueno, tal vez es que somos vagos y no trabajamos lo suficiente. ¿Qué cojones? 400 años trabajando en el mismo campo, literalmente, crea un currículum increíble. Catrina responde a las relaciones de eugenesia del gobierno. Dick va a pescar al día siguiente. Condoleza está de compras, bus en San Diego. Pero Kimi es el único al que llamáis loco porque los Estados Unidos tardó solo dos días en llevar ayuda a Asia. Pero cinco a Fema en llegar al Canal Street y al Paseo Marítimo. Es el niño negro el que revienta las probabilidades. Pero solo gracias a Sandra Bullock o Michel Feige y la sombra blanca. Así que ahora todos podemos conseguirlo el único momento en el que miles de personas blancas animan al niño negro para que hagan en el estadio eres tú mirándome como si estuviera loca si te digo que vuelvas a Europa, aunque no pudiésemos decir nada. Es que de repente todos vosotros tengáis un problema con la inmigración, como si ésta ni siquiera fuera tu nación. ¿Cómo os te has descubierto alguna mierda que ni siquiera faltaba en un principio? Habéis colonizado nuestras tradiciones. Tener chicas blancas haciendo twerking Es la gran definición, con pelo multicolor y uñas moradas, pero era reto cuando lo hacíamos nosotras. o oh, te he dicho te he hecho sentir incómodo, prueba a, ir en, prueba a ir apretado en un barco de esclavos. Oh, espera, ya no hay esclavitud, solo se llama sistema carcelario. Porque como ya no sois racistas, como ya no usáis la negrita de horror, pero usáis la palabra nega a todos los dos, ¿qué es privilegio blanco? Es la aceptación de bombas sobre bancos sobreva, ¿da? Pero no sobrebo, pero no sobre Boston. Es que se estudia la historia europea como una asignatura obligatoria, pero la africana como optativa. Es aprender sobre mi gente solo 28 días como si no fuera negra todos los putos segundos. Es que todos los chicos blancos quisieron follarme, no porque sea guapa, sino porque soy guapa para ser negra. Es que la gente piense que África es una nación, es ondear la bandera confederada como si no hubieras perdido la batalla. Y decirnos después que superemos la esclavitud. Es que la gente diga que las personas negras han destrozado los barrios vecindarios, olvidando que la gente blanca ha destruido continentes. Es que cada vez que menciono mi situación, algún hombre blanco tema que decirme que estoy loca pero que sea lo suficientemente amable para elogiar mi inglés o decir que nos dan las mismas oportunidades a todos aunque él tenga una historia familiar de riqueza y yo ni siquiera sepa mi historia familiar. La justificación de la brutalidad policial es igual que lo que hizo esa persona. Estoy segura de que no duele tanto cuando la víctima no se parece a ti. Es que la gente pensando que esa acción afirmativa es una ventaja en lugar de evitar... Que el calificado esté en desventaja o expulsar a un solicitante calificado porque su nombre suena afroamericano. Son nuevos puertos importados a comunidades negras, pero chicos negros exportados por la marihuana. Son grandes culos de plástico, llamados gordos, cuando nosotros tenemos, los tenemos naturalmente. Es la mujer australiana que es la nueva cantante clásica de radio. Es todo el mundo que escucha esto, que descartan este poema que escupo como racismo inverso. Eso es privilegio. Queríamos dar unas palabras para concluir. Desde un principio en la charla nos hemos definido como abolicionistas del sistema penitenciario y sabemos que eso puede ser un poco chocante o que a algunas personas les puede parecer algo utópico, pero para nosotras no, muy, no concebimos ninguna versión moderada de lo que es el sistema penitenciario que existe porque lo vemos como en la máxima expresión del binomio del crimen y el castigo, lo vemos como una manera de de reportar la narrativa de que una sociedad solo se puede mantener en orden si tenemos a las personas con miedo de sufrir unas consecuencias y como con las intervenciones que hemos tenido en estos minutos esas consecuencias siempre las sufren de manera superlativa a las personas más desfavorecidas por este sistema también queremos añadir que la cárcel no es sólo la cárcel, no es un edificio que está ahí alejado que nosotros no tenemos nada que ver con él sino es un sistema, una institución que, con la que se genera capital, con la que se hacen negocios, con la que se hace política. La cárcel es una red que, entre, que se entrelaza con las estructuras de poder que existen y las refuerzan. Por lo tanto, si queremos acabar con todas las estructuras de poder que existen, el sistema penitenciario que existe también tiene que ser destruido. Lo que nosotros proponemos es acabar con el sistema de crimen y castigo y crear un sistema de prevención y de inserción basado en la educación, en una educación igualitaria desde el punto de vista de género, de identidad de género, de orientación, de raza, de no existirían las clases porque nos vamos a cargar el capitalismo, así que <risa> ponemos es la descrimina descriminalización de las drogas, edificar o crear un sistema sanitario que vele por la, por la, el bienestar de las personas neuroatípicas y no criminalizar y pato patologizar sus condiciones y una educación integral como la que hemos mencionado que es la que queremos, una educación que dé paso a la vida y deje atrás eh, capital. Y nada, pues solo queríamos, pues, eh, ahora que tengo el micrófono y no me lo, no lo voy a soltar. <risa> tenía concluir con las palabras que se nos viene el De, de la charla, que es cuando estábamos hablando de racismo y xenofobia, a mí me preguntaron si yo lo que quería era avanzar dentro del sistema en el que estamos y yo lo que contesté que como persona racializada cualquier avance de este, dentro de este sistema es deshacerme de mis cadenas de plomo y cambiarlas por unas de oro. nosotros Yo no quiero eso y nosotras no queremos eso, no queremos llevar cadenas de oro, lo que queremos es que nadie lleve cadenas, así que eso es todo.